Resolución apoyo al proceso de paz y democrático democrático abierto en el País Vasco. Las fuerzas participantes en el seminario saludamos al nuevo escenario el nuevo escenario que viene abriéndose en el País Vasco, consecuencia de las resoluciones adoptadas por la izquierda patriótica vasca y la declaración de ETA del alto al fuego permanente general e internacionalmente verificable. Saludamos los esfuerzos de la sociedad vasca y la comunidad internacional para consolidar las condiciones democráticas mínimas que hagan transitar este proceso de paz a un escenario de democracia plena, paz y justicia social, donde los ciudadanos sean dueños de su destino. Saludamos el compromiso de la izquierda patriótica vasca por desarrollar este proceso por vías exclusivamente políticas y democráticas, por medio de la lucha ideológica, institucional y de masas hacemos un llamado a las partes para que se esfuercen en la consolidación de dicho escenario de paz. En este sentido, mostramos nuestro total apoyo a la legalización del partido político SORTU, partido por el cual la izquierda independentista desea desarrollar su trabajo político vías exclusivamente pacíficas y democráticas y en cumplimiento de la legalidad. Por último, llamamos a las fuerzas progresistas del mundo y de Europa, y el Estado español en particular, a trabajar por una solución justa y duradera en el País Vasco. México, Distrito Federal, 19 de marzo de 2011. Quienes, quienes estén de acuerdo con esta resolución de apoyo al proceso de paz y democrático abierto en el País Vasco, manifiestenlo levantando la mano. Muchas gracias, compañeros. Aprobado. sobre corea